Tío, y bienvenidos eh, un día más a Berrión, a Berriozar y Retia en el 100.8 de FM. Hoy es viernes, día 25 de noviembre y ahora mismo aquí en Berriozar tenemos una temperatura bastante fría, dos graditos, aunque el cielo está despejado y no sabemos muy bien si fiarnos de las previsiones porque decían que íbamos a tener lluvias si y no fue así, parece ser que durante las próximas horas se mantendrá despejado, aunque puede haber alguna nube y seguirá así el sábado y el domingo con máximas de 15 y 16 grados respectivamente. Bien, y en el programa de hoy trataremos muchísimos asuntos, hablaremos, entre otras cosas, de este día, 25 de noviembre, este día... Eh, contra la violencia eh, en contra de las eh, mujeres. Hablaremos también de ese pleno que tuvo lugar el lunes pasado en el que se aprobó eh, la concesión de las obras, la adjudicación de las obras de la nueva eh, Casa de Cultura de Berriozar. Y por último hablaremos también de literatura y es que estrenamos nueva sección similar a lo que hacemos también en los programas que hacemos en Euskera. Tendremos un rincón literario y así como los miércoles en Euskera lo hacemos con Josu Jiménez, eh, pues eh, a partir de ahora tendremos con nosotros a Rafa Iso, bibliotecario de aquí, de la biblioteca de Berriozar, que cada semana nos recomendará un libro para que leamos libros que por otra parte estarán todos disponibles en la biblioteca. Biblioteca. Bien, pues de todo ello hablaremos en el programa de hoy, en el Berrión de hoy, viernes 25 de noviembre. Así que sin más dilación, comenzamos con las noticias del día. Bien, y como cada día comenzamos nuestro bloque informativo con eh, las noticias de ámbito internacional y nos vamos primero a Palestina, donde al fatah y Hamas han aparcado sus diferencias para trabajar como socios. Mahmoud Abbas y Khaled Meshal aseguraron ayer haber resuelto sus diferencias durante la reunión que mantuvieron en el Cairo para impulsar la aplicación del acuerdo de reconciliación firmado en mayo en la capital egipcia. Israel volvió a expresar su Su rechazo al acuerdo que pone fin al enfrentamiento entre Al Fatah y Hamas al afirmar que entierra toda posibilidad de eventual regreso a las negociaciones entre el Estado sionista y la autoridad palestina la ANP que llevan más de un año paralizadas en un encuentro mano a mano que las respectivas delegaciones tendrán que eh, eh, tendrán continuidad en diciembre ambos líderes aprobaron un documento negociado eh, acharm al hamad responsable de Al Fatah para la reconciliación y Musa Abu Marzuk, número 2 de Hamas, que prevé sobre todo concentrarse en la resistencia pacífica frente a la ocupación y la colonización israelí. Abbas y Meshal coincidieron en que el encuentro ha creado la atmósfera adecuada que dará un impulso a la causa palestina porque ya no hay diferencias entre nosotros, según dijeron y eh, según aseguró el presidente de la ANP y líder de Al-Fatah, quien agregó que quieren trabajar como socios y tienen una responsabilidad conjunta hacia el pueblo palestino y hacia su causa. Y de Palestina, vamos ahora a la eurozona, donde Angela Merkel ha impuesto su postura sobre los eurobonos y el Banco Central Europeo, ante Sarkozy y Mario Monti, Alemania y el Estado francés harán propuestas en los próximos días para modificar tratados de la Unión Europea para mejorar la gobernanza de la zona euro y la convergencia de las políticas económicas, según anunció el presidente francés Nicolas Sarkozy, al término de una minicumbre celebrada en Estrasburgo con los gobernantes de Alemania e Italia para acelerar el plan de rescate de la eurozona. La modificación de los tratados europeos era una de las exigencias que venía planteando Alemania para reforzar la disciplina presupuestaria de los 17 estados de la zona euro y frenar el contagio de la crisis de la deuda soberana a otros países, en particular Italia y el Estado español. Ese punto y el papel del Banco Central Europeo, que el Eliseo insiste en ampliar, son los dos asuntos más polémicos entre París y Berlín, países motores de de la construcción europea la canciller alemana ha mantenido su posición al indicar que como el presidente francés acaba de acababa de subrayar el BCE el banco central europeo es independiente y por lo tanto eventuales modificaciones del tratado de lisboa no conciernen al BCE que se ocupa de política monetaria y de estabilidad monetaria según sostuvo angela merkel al término de la reunión Y nos vamos acercando, llegamos ya a Navarra, a Navarroa, donde han sido detenidos otra docena de jóvenes por supuesta integración de banda latina. Eh, otros 12 jóvenes vecinos de la comarca de Pamplona, de Iruña y Ría, fueron ayer detenidos por la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona por su supuesta pertenencia a una banda latina, en este caso la denominada Los Sangre. Estas actuaciones forman parte de la misma operación iniciada el martes y que se saldó con la detención de 15 supuestos miembros de la, de la banda de los Latin Kings. Los arrestos, al igual que los precedentes, fueron ordenados por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que dirige esta operación y que tiene previsto ...empezar a tomar declaración a los jóvenes arrestados el pasado miércoles. De forma similar, la docena de detenidos ayer estarían acusados de un delito de asociación ilícita... ...primera vez que se maneja este tipo penal para estos grupos delictivos... ...a los que se les relaciona con delitos de lesiones, trapicheo de drogas... ...y reyertas multitudinarias, según fuentes policiales. Eh, los Sangre es una banda que surgió en California, en Estados Unidos... ...y en Pamplona sus seguidores se han asentado en los barrios de La Riochapea y La Chantrea... Son aliados de otras pandillas como Alma Latina, los 901, eh, con los que suman entre 60 y 70 integrantes mayoritariamente eh, de procedentes de la República Dominicana, Brasil o Perú. Desde que se constituyeron en la capital navarra, más de 40 integrantes han sido detenidos alguna vez. Este grupo de pandilleros ya estuvo implicado en una reyerta multitudinaria ocurrida en abril del 2009 a las puertas de una discoteca de Pamplona que se saldó con un total de cuatro heridos por arma blanca. Y la detención de siete personas por parte de la Policía Municipal de Pamplona. Y nos quedamos en Pamplona, puesto que allí los barrios han emplazado al alcalde, a Enrique Maya, a no poner trabas a las salidas de los Olenceros en los próximos días 23 y 24, que es cuando se celebran los desfiles de Olencero en los barrios de la capital navarra. La plataforma Gora Iruña instó ayer al Ayuntamiento de Pamplona, encabezado por Enrique Maya, a responder de manera positiva a los barrios que solicitan la salida de Olencero. Pello Zabalza y Maita Garri. Y Echarri, representantes del colectivo, consideraron que conceder el permiso a todos los barrios y hacerlo antes del 16 de diciembre sería una señal indudable de la profesionalidad y buen hacer de la nueva corporación municipal. Aquellas políticas del no ancladas en el pasado no tienen sentido en la nueva era política que vivimos, señalaron ambos representantes. Por lo tanto, pidieron al ayuntamiento que trabaje de la mano de sus ciudadanos en pro de una convivencia sin rencores. Para evitar cualquier problema, los representantes de los Olenceros de Rio, Chapea, San Jorge, Chantrea, La Milagrosa, Echavacoiz y Don Ivane, San Juan acudieron juntos al registro municipal para entregar las solicitudes correspondientes a los desfiles de estas Navidades y apuntaron que esperan que la nueva Corporación Municipal deje atrás las tretas utilizadas por el anterior equipo de gobierno y este cambio de actitud se materialice definitivamente. El año pasado, los recorridos de Olencero en, los barrios de... en los estos barrios en Chantrea, Riochapea Milagrosa y San Juan fueron vetados por el consistorio al considerar que eran actos reivindicativos, aludiendo a pancartas, reivindicativas o similares eh, en los que habían aparecido en los desfiles de 2009 y que no constituían un acto lúdico o festivo. Todo esto según el ayuntamiento. El gobierno municipal, liderado entonces por Yolanda Barcina, argumentaba que por tanto no correspondía al ayuntamiento conceder estos permisos, sino a la delegación del gobierno. Gora Iruña, por su parte, afirmó ayer que la ciudadanía respondió de manera ejemplar a estos ataques municipales y que los barrios se, se unieron Para hacer frente común y poder así satisfacer la demanda de miles de personas. La plataforma recordó que en las navidades de 2010, las del año pasado, vieron más gente que nunca bailando, cantando y disfrutando con la calejira del olencero y expresaron su deseo de que este año esa imagen se repita y que todos los actos previstos se realicen sin ningún problema. Y pasamos ya a las eh, noticias locales A las noticias de Berriozar Y empezamos por la, semana, la segunda semana de montaña La segunda Mendiastea que se organiza aquí Que organiza el BKE eh, Y en el que el eh, acto central O el acto estrella será la proyección BKE Himalaya 2011 Que por fin tendrá lugar en la Escuela de Música Lo que puede ser la actividad más importante De esta semana de montaña en Berriozar Ya tiene ubicación eh, fija. Eh, la, or la organización, tras sopesar el salón de actos por su aforo de 540 plazas, al final tuvo que desechar esta opción debido a problemas técnicos con la calidad de la imagen que ofrecía el proyector del colegio. Después de realizar las pruebas pertinentes en la Escuela de Música, finalmente la organización decidió quedarse en esta última ubicación, en la Escuela de Música. Hay que recordar que el aforo para esta sala es de solamente 180 personas y que la organización recuerda que serán muy ...muy estrictos con esta cuestión... ...para evitar posibles sanciones... ...BKM en Aldea ofrecerá un vídeo resumen... ...de la que ha sido su primera expedición... ...mezclando confesiones personales... ...con imágenes impactantes... ...de la expedición al Himalaya... ...desde el Club de Montaña Local... ...quieren animar a todas... Eh, ...a todos y todas las Berriozartagrias... ...a que disfruten de esta aventura... ...por el techo del mundo... ...aunque todo aquel que toda aquella persona... ...que no pueda acudir... ...podrá seguir el evento en directo... ...a través de Eguzqui Plaza... Punto net. Y precisamente esta misma semana se inauguró dentro de los actos de esa semana de montaña el nuevo rocódromo del Polideportivo. Nuestro compañero y responsable de guskiplaza.net, Jaime Iribarren, estuvo allí, estuvo en esa inauguración y nos ha traído lo más destacable. Escuchamos primero la presentación del acto. Ya un andreo, carracha al león, eta Rocódromo Berriozarco, Rocódromo Nen Inauguración. Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a la inauguración de este Rocódromo de Berriozar, de este nuevo rocódromo. En el día de hoy, en primer lugar, se va a realizar lo que es la inauguración del, pop, del propio Rocódromo, con unas palabras a cargo de Pachi Unzue, concejal de deportes, y de Adolfo Madinabeitia, constructor del Rocódromo. Itzaun ostean eskala da erakostaldi bat izanen dugu eta bertan izanen ditugu Andrea Goñi, Nafarroako chapelduna eta Espainiako chapeldun ordea, Saida Saber, Nafarroako chapelduna, Mónica Gastón, Jaime eta Naia Beroiz, Jaione Barkatu eta Naia Beroiz, Markel eta Ane Salicio eta Berriosarko eskalatzaile diren. Sergio Hernández, Xavi Gorricho, Miquel Burillo, Eta, Carlos Sanz. Como comentaba en euskera, en primer lugar tendremos unas palabras a cargo del concejal de deportes y del constructor del rocódromo y posteriormente se realizará la exhibición en este nuevo rocódromo. Exhibición a cargo de Andrea Goñi, campeona de Navarra y subcampeona de España con tan solo 13 años, Saida Saber, campeona de Navarra. Mónica Gastón, Jaione y Naya Beroy, Markel Liane Salicio y los escaladores de Berriozal, Sergio Hernández, Xavi Gorricho, Miquel Burillo y Carlos Sánchez. Bester y Gabé, Gaurco, y Asiera, Emateco, Pachi y Unzueri, Emango Diotiza, Pachi y Unzué, que nos realizará la inauguración propiamente dicha, la inauguración más institucional de este rocódromo. Buenas tardes a todos eh, Gracias por venir eh, A esta inauguración del rocódromo Un rocódromo que se ha hecho Digamos esperar bastante tiempo Que por fin lo tenemos Un rocódromo que ha sido de, Ha venido por la participación popular eh, Vino De los presupuestos participativos Y que eh, Su costo digamos final Ha sido aproximadamente de un poco más de 100.000 euros Este rocódromo eh, viene a satisfacer eh, al menos dos demandas. Una demanda que son los escaladores o montañeros eh, federados y otra es la creación por parte de este ayuntamiento de una escuela de montaña. Eh, y a continuación nos gustaría que tanto el Colegio Mendialdea como el Instituto de Berriozar pudiesen también participar dentro de sus actividades pues con una actividad más que sería el rocódromo. Eh, la idea principal es que pongamos en, en marcha este rocódromo lo antes posible. Entonces lo que vamos a hacer ya aquí es convocar a todos los montañeros que quieran participar a una reunión la semana próxima para eh, configurar las normativas y las tasas de eh, utilización del rocódromo. Entonces todos los montañeros que quieran se les eh, llamará para que el ayuntamiento... ...y los montañeros decidamos cómo lo queremos gestionar... ...y a continuación voy a pasar la palabra a Adolfo... ...que ha sido la persona que ha realizado la obra. Arrancha león. Pues nada, ha sido un placer el, el poder... ...contribuir a hacer esta, esta construcción de rocódromo... ...es un rocódromo que tiene 12 metros de altura... Eh, por 12 metros de anchura tiene capacidad pues para lo mismo la, la iniciación que para el entrenamiento avanzado y, o para la competición hemos aprovechado la parte de abajo como veis está todo plagado de presas pues para que se pueda utilizar, de, que se pueda utilizar eh, como panel de boulder y de entrenamiento para cuando la gente venga sin compañero para poder escalar sin cuerda Y luego pues tenemos como, no sé si son 12 o 13 descuelgues, que hay luego otros puestos en una parte más abajo, pues para la gente que se vaya iniciando, que, para que no tengan que subir hasta, hasta arriba... ...y bueno, hay una cantidad de, de descuelgues suficientes... ...como para poder eh, afrontar la escalada... Por, ...por todas las partes del rocódromo... ...lo mismo en una placa tumbada que tenemos aquí... Eh, ...que podía ser para la escalada de iniciación o, o adherencia... La, la, ...aquella placa de la izquierda, una vertical... ...pues lo mismo para iniciación o escalada vertical... ...y luego pues eh, tres perfiles de desplomes... Pues que el central, es, como veis, es el, el más desplomado y que hay un, una cantidad de 1.700 presas como suficiente como para poder idear un, una cantidad infinita de recorridos y donde podéis disfrutar. Espero que, que lo gocéis, que lo rompáis con salud y ha sido un placer, en, la verdad, en, en construirlo y, y nada, aplaudir también la... La iniciativa del ayuntamiento que me parece muy buena porque pues, yo que soy del mundillo de la escalada se agradece que, que se tengan estas iniciativas y que nos pongan cada vez más instalaciones donde poder avanzar en nuestro deporte. Muchas gracias. Escuchábamos por tanto a Pachi Unzue y a Adolfo Madinabeitia en esa inauguración del Rocódromo. Y seguimos con más noticias de Berriozar. Hablamos ya. de una nueva protesta que tuvo lugar el miércoles pasado en favor del Centro Laira. Decenas de personas se concentraron frente al Centro de Salud de Berriozar. para protestar por la decisión del Gobierno de Navarra de no renovar el convenio económico con el Centro Laira de Atención a la Mujer. La concentración estuvo encabezada por una pancarta en la que podía leerse no al cese del convenio económico del CAM Laira, Laira Centroco y Charmen Arén Es. A la cita tampoco faltaron representantes políticos del consistorio como Xavi Lassa e Inma del Río de Nafar Rabay, Raúl Maiza y Olaya Goñi de Bildu, Daniel Polo y Esmeralda Maso de UPN o Pilar Moreno del PSN. Precisamente en estos momentos, eh, ayer, eh, después de, instantes después, momentos después de, la, de esta manifestación, de esta concentración, representantes del Ayuntamiento de Berriozar mantuvieron una reunión con el Gobierno de Navarra para intentar desbloquear la situación y evitar así el cierre del centro, aunque parece ser que esta negociación no surtió efecto, eh, ya que según eh, supimos después, el Departamento de Salud confirmó por la tarde al alcalde de Berriozar, a Xavier Lassa, que no contemplaban seguir subvencionando el centro de atención a la mujer, eh, el centro Laira. El Ejecutivo descarta así seguir con el concierto que se inició en 2007 para financiar un centro que desde entonces da servicio a toda la zona básica de Berriozar. Eh, Berriozar Ratia estuvo en la concentración de protesta y escuchamos por tanto a eh, Inma del Río, concejala de Nafarroa Bay, que nos expone la postura de su grupo ante la situación de, de, este, de este centro. Vale, eh, el Centro Laira eh, de Atención a la Mujer, que es un CAN eh, generalizado como los CAN que hay en toda Navarra, pues lleva funcionando como servicio de atención a la ciudadanía de Berriozar y su Cendea 25 años. Eh, hasta el 2007... Eh, corría en gestión del ayuntamiento, eh, a cargo eh, de las arcas municipales del ayuntamiento. Pero para las arcas municipales es imposible un servicio que, que cuesta 140.000 euros eh, que lo pueda financiar el ayuntamiento. Por lo tanto, en, 2007, en 2006 se concierta con el, con el Gobierno de Navarra un convenio. Entonces, eh, es un, el centro de atención a la mujer está atendiendo a Berriozar y toda la Cendia, que son 12.700 habitantes. ...actualmente atiende a 4.500 mujeres... ...es un servicio asentado... ...y que el ayuntamiento... ...como administración... Como, ...y como, municipio, como asentado en el municipio de Berriozar... ...lo que tiene que defender es un servicio... Eh, ...que ya eh, se imparte en el centro de salud... ...desde hace 25 años... ...entonces eh, da calidad... Eh, ...de atención a las mujeres... ...y también a los hombres... ...y desde luego que no lo queremos perder... ...por lo tanto lo vamos a defender a capa y espada... Y, bueno, pues hoy, hoy a la mañana tenemos una reunión en Gobierno de Navarra eh, con el señor Barea y esperemos que lo que nos vaya a proponer sea un beneficio para la población de Berriozar, porque bueno, de otra manera, si fuera todo lo contrario, pues la movilización eh, va a ser mucho mayor y bueno, pues plantearemos un programa de actuación. Escuchábamos, por tanto, a Inma del Río y parece ser que las movilizaciones continuarán, puesto que el gobierno de Navarra mmm, ha confirmado su negativa a subvencionar el Centro Laira. Seguimos con el eh, informativo, eh, seguimos con diferentes eh, cuestiones eh, y hablamos ahora, como comentábamos al principio, del eh, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que eh, es hoy mismo, hoy día 25 de noviembre. El Ayuntamiento de Berriozar ha preparado un programa que eh, aúna eventos culturales y reivindicativos. El primero tuvo lugar antes de ayer con, un, eh, con una charla-encuentro de título claves para prevenir e identificar la violencia contra las mujeres, a cargo de Feli Muñoz, psicóloga del Servicio Municipal de Igualdad y organizado por la Asociación de Mujeres entre Culturas. Hoy mismo, para hoy, hay organizadas otras actividades. A las 12 de la mañana tendrá lugar una concentración en el ayuntamiento de Berriozar y una, la lectura del manifiesto y cinco minutos de silencio como muestra de rechazo por las mujeres asesinadas. Mientras que a las 7 y media de la tarde tendrán lugar acciones de denuncia en red con otros ayuntamientos. A las 8 de la tarde partirá la manifestación en la Plaza del Castillo de Pamplona a la que se unirá eh, pues, eh, la gente que participe en las movilizaciones de Berriozar y ya por último este domingo tendrá lugar eh, o se ofrecerá una obra de teatro de título Superheroínas a cargo de Trócolo Teatro, el espectáculo interpretado por tres actrices eh, payasas, toca temas directamente relacionados con las reivindicaciones eh, y ejes de la lucha de mujeres, por lo tanto eso será lo que tenga lugar el domingo a las 7 de la tarde en el salón de actos del colegio Mendialdea y a un precio de 3 euros las entradas podrán adquirirse media hora antes de la función en el mismo colegio Mendialdea y otro día, otra efeméride más, quizá más, más alegre es la de Santa Cecilia que también se celebra aquí en Berriozar con un pasacalles y un concierto eh, la patrona de los músicos Santa Cecilia será honrada el, el sábado este mismo sábado a la una por la banda de música Doñua de Berriozar que realizará un pasacalles eh, por todo nuestro pueblo también con motivo de esta festividad el domingo eh, a la una del mediodía en el Salón de Actos de la Escuela de Música se ofrecerá un concierto a cargo de la Banda de Música de Añorbe. Y terminamos ya con este bloque informativo, escucharemos eh, seguidamente un poquito de música y volvemos eh, en breves instantes eh, con toda la información, todo lo que aconteció en ese pleno municipal del pasado lunes. Como decíamos, hablamos ya de ese pleno municipal que tuvo lugar el pasado lunes en el que se aprobó la adjudicación de las obras de la nueva Casa de Cultura, de lo que será la nueva Casa de Cultura a la empresa Acisa. En primer lugar, escuchamos al concejal de Urbanismo, Raúl Maiza, hacer su exposición, su explicación de, la, de esa concesión, de ese concurso público y esa concesión a la empresa Acisa. Le escuchamos. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, eh, hoy se, se quiere aprobar el, la adjudicación de las obras a la empresa Cisa Obras y Proyectos SL. Entonces, bueno, eh, tal y como ya se acordó en el último pleno que tuvimos que abordamos este tema iniciativa de izquierda a izquierda eh, que, bueno, que no empezaríamos las obras sin saber definitivamente que íbamos a tener la subvención de los 500.000 euros entonces bueno eh, el, el lunes 14 de noviembre llega al ayuntamiento a través de un correo electrónico la eh, certificación de que tenemos la, la resolución por la que se concede una subvención nominativa a favor del ayuntamiento de Berriozar para la construcción de la casa de cultura de 500.000 euros entonces ese día eh, se, junta, se junta o se reúne la mesa de contratación y se procede a la apertura del, del concurso técnico eh, el jueves 17 de noviembre se, se convoca a todas las empresas que, que participaban en el, en el concurso a la apertura de las, de las propuestas económicas entonces bueno eh, Se hace luego la, la, la mesa de contratación, hace la puntuación y de, ahora que es lo, que es lo que os lo voy a comentar, que es cómo, cómo queda. En primer lugar, queda la empresa ACISA con un total de 92,82 puntos. En segundo lugar, queda la empresa HNV Río Valle con 81,31 puntos. En tercer lugar, queda UTE. Con, oh, perdón, Samaniego con 75,07 puntos en cuarto lugar queda Acciona con 69,79 en quinto lugar queda Allensa con 65,23 en sexto lugar queda Construcciones Blind con 63,13 puntos en séptimo lugar queda Sanko Tex con 61,24 en octavo lugar, Omenasa, con 60,28. En noveno lugar, Construcciones Guillén, con 54,57. Y en último lugar, Construcciones Martínez Sánchez, con 52,34. En, en la Comisión de Urbanismo, que se realiza el mismo el, el jueves 17 de noviembre, se eh, pasa por la Comisión de, Ur, de Urbanismo y se informa a todos los grupos municipales de, de cómo queda la puntuación. Y se hace la propuesta para llevar a pleno eh, la, la propuesta de, de adjudicar a CISA la, la, la, las obras. En un principio la obra estaba adjudicada, el tipo máximo de licitación era de 847.457,63 euros masiva. Y a CISA, que es la que ha quedado eh, en primer lugar, hace una rebaja del 28%, lo cual... Quedarían 609.915,25%, o sea, 0, 25 euros masiva, lo cual es una reducción de un 28% y con un plazo de ejecución de 150 días. Eh, bueno, decir que. decir que, bueno, que para la subvención. ...que nos va a dar el gobierno de, de España... Eh, ...nos pone plazo, un plazo máximo de, de seis meses... ...para la realización de la obra... ...entonces bueno, pues con esta adjudicación de 150 días... Eh, ...estaremos dentro de los plazos... ...para la adjudicación de la, de la, de la subvención... ...y eh, bueno... Eh, ...lo que sí... ...desde, el, desde algún grupo municipal... Eh, ...en la Comisión de Urbanismo... ...se comentó, bueno, pues que habíamos ido un poco deprisa... ...de que las cosas se habían hecho... Pues bueno, con, con poco tiempo, entonces bueno, deciros que, claro, la premura era porque necesitábamos eh, tener eh, adjudicada la empresa antes de final de año y para poder recibir la subvención. Y ahora la empresa, que es ACISA, si hoy sale el voto favorable de del, del, del pleno, tendrá 15 días para la presentación de toda la documentación necesaria. Y así podremos tener el día 12 de diciembre el comienzo de las obras. Eh, bueno, eh, decir que eh, la subvención que, que, se, que hemos recibido por parte del Ministerio de Cultura del Gobierno de España no es para una casa de cultura, eh, sino que son para una serie de gastos o partidas subvencionables y eh, decir que, bueno, que como eh, hemos tenido una rebaja importante del, del precio inicial eh, esto no va a afectar a la subvención es decir que la subvención va a ser íntegra de 500.000 euros y la subvención eh, va a ser recibida eh, antes de final de año ¿eh? no, no hace falta justificar lo que, se, lo que se va a ir haciendo sino que el, el Ministerio de, de Cultura nos, lo va, nos, va, nos va a hacer el ingreso antes de final de año Entonces, bueno, eh digo, me gustaría que, que hoy el pleno aprobaría por por mayoría absoluta y por mayoría, es decir, por la mayoría de los grupos esta propuesta, eh gustaría decirle al grupo mun, eh, municipal del Partido Socialista que bueno, que el que la que hemos hemos corrido, pero hemos corrido para para conseguir la subvención, que creo que es una subvención que viene del Gobierno de España. ...que es beneficiosa para agarrezar... ...y que vamos a hacer un... ...va a ser un, un buen proyecto... ...decir al Partido Popular y UPN... Que, ...que se animen también a este proyecto... ...que vamos a recibir la subvención... ...que la subvención está... ...que la recibimos antes de final de año... ...y... ...y eso, que se, que se animen a... a votar a este proyecto... ...y bueno, y luego decir la izquierda la izquierda ...bueno, pues que... Su petición fue que si no teníamos la subvención, nos hacía la obra, tenemos la subvención, entonces, bueno, pues que, que se haga la obra, ¿no? Es que ricasco. Buenas tardes. Antes de... Eh, escuchábamos a Raúl Maiza y pasamos ahora, ahora sí, a, a escuchar al, al, resto, al resto de grupos, eh, a los grupos de la oposición y, por lo tanto, empezamos escuchando al eh, portavoz de UPN en el ayuntamiento, Daniel Polo, a la portavoz del Partido Socialista de Navarra, Pilar Moreno a la portavoz de Izquierda Esquerra, Laura Jiménez y por último al portavoz del Partido Popular, José Ruiz. Los escuchamos Vamos a ver, eh, un poco por explicar el, el voto que emitiremos el procedimiento de adjudicación de la obra me parece totalmente correcto Sí, Acisa es la empresa que saca los mejores méritos. Me parece correcta su adjudicación. Quiero decir que no estamos en contra de adjudicarlo a Acisa, pero eh, UPN se abstendrá de esta votación porque, un poco por por mantener la postura que hemos que hemos expuesto, no estamos de acuerdo con la la forma y el fondo del del proyecto porque los motivos que hemos expuesto en en otras ocasiones. Entendemos que, que efectivamente sí se está vendiendo la piel de los antes de cazarla, por mucho que esté la resolución que concede la subvención, etcétera, porque esas cosas siempre eh, se pueden retrotraer. Y supongo que el ayuntamiento, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, habrá previsto alguna solución para ese riesgo eventual que existe de que finalmente haya problemas con esa subvención, ya eh, aunque esté dada o. Lo que fuera Entonces entendemos que no es un proyecto bueno, no, no se aprovecha todo el potencial que habría para eh, mantener el, el, el proyecto de una casa de cultura envergrizar como tal, y por lo tanto, eh, como no estamos de acuerdo con el fondo, sí con la adjudicación, nos abstendremos. Pilar había solicitado. Buenas tardes, Abel Chaldeón. Bueno, nosotros le, desde el PSN le queremos decir a Ana Forraba y a Bildu que si la otra vez nos, nos abstuvimos fue porque no veíamos ni las formas ni cómo se había tratado en la Comisión de Urbanismo ni, ni por parte de la Alcaldía, ¿no? Eh, nosotros lo que queremos es una casa de cultura en condiciones para los vecinos y las vecinas de Berriozar y no una ampliación de la Escuela de Música, que es lo que en realidad se va a hacer con el dinero que el Gobierno de España ha negociado con los de Barcos, pues van a ejecutar, ¿no? Entonces, eh, lo que sí quiere el PSN de Berriozar es una casa de cultura, pero una casa de cultura. Eh, yo pregunté a la Comisión de Urbanismo a ver si eso luego impedía que se pueda pedir una subvención para hacer una casa de cultura. Entonces, eh, de momento no hemos tenido respuesta y eso es lo que quiere el PSN de Berriozar. Eh, Nunca habéis admitido que lo que se va a hacer es una ampliación de la Escuela de Música, que es lo que va a ser, porque la, de entrada nunca mejor dicho, la entrada va a seguir estando por donde está, o sea, lo que se va a hacer es una ampliación de la Escuela de Música, repito vamos a abstenernos, como así hicimos en el anterior pleno eh, aún viniendo y aún siendo negociado entre Zapatero y Usue Barcos, y esperamos desde nuestro grupo que el día de la inauguración ya que este alcalde, con nada del dinero de inversiones que dio para el tema de mover el empleo, en ninguna de las obras que se hicieron con los fondos de Zapatero, el alcalde lo dijo, entonces Aunque nos vamos a extender porque así seguimos el criterio que tomamos en el anterior pleno, creo que lo debería de decir y ahí estaremos para, si no, recordárselo. ¿Laura? A ver si ¿sí puedo hablar. Bueno, como ya anunciamos en el pleno, en el que, bueno, en, en, el, en, el, en el anterior pleno, estábamos a favor de la ejecución de las obras pero queríamos esa eh, queríamos salvaguarda ¿no? el, el saber si íbamos o no a obtener su, la subvención la subvención ya está aquí, ya, ya hay una garantía con lo cual pues vamos, vamos a votar a favor de la adjudicación de estas obras. Queda Esquerra también quisiera tener una, una nueva casa de cultura, una nueva dotación pues eh, como, como se merecen los, los vecinos y vecinas de Berrezar para, para actividades culturales, en este caso estamos hablando de una mejora de una dotación existente no es esa casa de cultura que quisiéramos tener pero sí que mejora eh, uno de nuestros espacios y, bueno, y esa mejora va a repercutir en, pues, sobre todo en los vecinos y vecinas del municipio y que, bueno, que no, podemos, no podemos perder la subvención y ya que la tenemos pues, pues adelante con la obra José Buenas tardes a todos Bueno, yo voy a votar en contra Pues porque, sencillamente, esto no, no va a ser una casa de cultura, va a ser una ampliación de la, de la Escuela de Música. Y, ahí, y a razón de lo que dice Raúl, que ha habido muchas prisas, muchas, que había que llegar a, a final de año como fuera a empezar la obra, ¿no? Yo quisiera que el alcalde explicara en pleno, si la, como la solución estaba, estaba, digamos, negociada desde febrero, ¿por qué se ha tardado tanto en hacerlo? Bien, eh, ahí estaban las discusiones, eh, las, op las opiniones de todos los eh, grupos políticos y escuchamos, pasamos a escuchar ya la votación y cómo terminó el, este pleno del pasado lunes. Bien, así que procedemos pues a la votación del punto. Eh, ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Uno. Uno. ¿Abstenciones? Tres. Bien, pues queda aprobada la adjudicación del proyecto a la empresa CISA. Así que esto es todo. Es que ricasco mi esquí, retaúren eh, ta, bueno, pues eh, ahí escuchábamos esa votación, ocho votos a favor y un solo voto en contra, el resto fueron abstenciones eh, y por lo tanto salió aprobada esa adjudicación y tal y como escuchábamos comentar a Raúl Maiza al principio de su intervención, parece ser que las obras comenzarán el día 12 de diciembre. Eh, estamos ya más cerca de tener esa nueva casa de cultura en, eh, junto a la escuela de música. Las 9 y 51 minutos de la mañana escucharemos ahora un poquito de música y enseguida volvemos para hablar de literatura con Rafa Iso, el bibliotecario de nuestra localidad. Hit the city of 69. We sing and dance under the neon lights Stars shine so bright over the city tonight We're crossing the Golden Gate, party at the...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 Y empezamos esta semana con una nueva sección en la que comentaremos o recomendaremos eh, un libro cada semana y eh, para ello tenemos ya con nosotros a Rafa Iso, mmm, trabajador de la biblioteca de Berriozar, Caicio Rafa Gunon. Eh, bueno, no, hola, buenas, buenos días. Y hoy nos has traído un libro de título prácticamente impronunciable, diría yo, HHH, -h -h -h, no, sé no sé cómo se, se leería ese título. Eh, sí, la verdad es que el título es un tanto enigmático, es HHH, -h -h -h, y ahora explicaré un poco qué significa este título. Pues cuéntanos. Es... HHH eh, H, H, H, H hace <risa> referencia a una frase que se pronunciaba en Alemania en los medios de la SS exactamente significaba perdón por mi alemán porque por supuesto no tengo ni idea de alemán es Himmler's Him, Heis, Heidrich estas son los iniciales de cada una de las H's. Uh -huh. que traducido significa el cerebro de Himmler se llama Heidrich Himmler era el jefe de la SS como sabrá muchísima gente ¿Sí? y Heidrich era digamos, su lugarteniente jefe de la oficina de seguridad ciudad del Reich Entonces, ese es el, esas H eran como se referían internamente a este personaje, que es un personaje apasionante. La novela trata mmm, exactamente del atentado que sufrió en el año 42 por parte de dos patriotas checoslovacos preparados por los servicios británicos que fueron hasta, hasta Praga para asesinarlo. Esa uh -huh. es la... La trama que cuenta la, la novela. Uh -huh. es una, en, en realidad la novela habla de algo que ya conocemos, digamos que aunque no se conozca eh, a lo largo de la novela ya se adelanta qué es lo qué va a ocurrir y ese es el gran mérito de la, de la novela, que uh -huh. sabiendo lo que va a ocurrir es un auténtico thriller, tiene intriga, es un... Además no es un episodio de la Segunda Guerra Mundial muy poco conocido, realmente conmovedor emocionante y está el libro fantásticamente bien uh -huh. escrito ¿Quién es, ¿Quién es el autor? El autor es un autor joven, un tal Logan Binet es un escritor francés y con este libro ganó el premio Goncourt de primera novela en 2010, el premio Goncourt es un premio, el premio más prestigioso en lengua francesa que uh -huh. se hace y, es, y es, es su primera novela exactamente, es su primera novela y es sorprendente lo, lo bien escrita y lo, lo madura, como suelen decimos a veces los críticos que, que es esta, esta novela. Por lo tanto, nos la recomiendas como, como lectura de esta, de esta semana, ¿no? Es muy recomendable. A cualquier persona que le guste la novela histórica, que le guste un poco una novela que enganche. Incluso a aquellos que busquen un poco lo que se llama calidad literaria, que a veces da un poco miedo hablarlo, porque es que es un prodigio de, de narración, de... de... De todo, es una novela muy, muy recomendable. La verdad, que es de estas que he leído últimamente que estoy realmente entusiasmado. Perfecto, pues con esa recomendación nos, nos quedamos. Eh, Rafa Iso, muchísimas gracias. Es que es ricasco y hasta la semana que viene. Muy bien, hasta luego. Agur. So oh. Y así con eh, todas estas cosas, con este rincón literario que acabamos de estrenar, hemos llegado a las 10 de la mañana, 10 en punto ahora mismo y no nos queda más que despedirnos eh, y recordaros que el lunes estaremos aquí a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10 en el 100.8 de FM. ¡Hondo no pasa! ¡Eta Chincho Akizan! ¡Ayo! Daar wou je